Bueno vamos a empezar Jorge desde los bolsillos nuestros a los bolsillos más lejanos como siempre siempre y algunos lejano y algunos cercanos, uh -huh. porque vamos a arrancar con eh una publicación que hizo el Ministerio de economía y finanzas en estas en estos días sobre los precios de los artículos escolares eh este iniciales eh bastante interesante este la verdad porque hace un listado ¿no? de, de una serie de, de trabajos que hicieron, de eh, pesquisas que han hecho en las, en las distintas empresas, algunas cadenas, papelerías, concretamente está Devoto, Devoto Express, Disco, El Clon, El Dorado, Macro, Tata, Papacito, Moscas, Coffee 2000 la Papelería y School.uy, o sea, una serie de empresas que ofrecen distintos productos para ver cómo han evolucionado en el año Para ver eh, la diferencia que tenemos entre ellos. Bueno, si uno hace un, un análisis general, ve que los artículos escolares eh, a febrero del año 2022, o sea, de acuerdo a este trabajo, suben un 9,82% en promedio con respecto al año pasado. Inflación anual ha sido del 8,10, 8,15. Por consiguiente, los artículos escolares suben más que la inflación, un punto y medio casi más que la inflación. Y lo más interesante, yo invito a toda la gente que está escuchando, entren a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, yo no voy a dar nombres para no no generar susceptibilidades, pero es muy interesante ver adentro eh el comparativo de precios que hay entre las empresas. Eh, le voy a adelantar un dato, eh, le voy a dar el final de la película, cómo termina la película. Ninguna empresa es más barata en todos, más cara en todos. Tienen una serie de diferencias de precios que son realmente llamativas, por ejemplo para un mismo producto como pueden ser las hojas Tabaré, 48 hojas la diferencia de precio va entre 39 el más barato y 80 el más caro, o sea más del doble entre uno y el otro, lo mismo podemos ver o algo parecido la barra de adhesivos en la goma UHU va entre 45 pesos el más barato a 79 el más caro Lo mismo ocurre con los marcadores flu, entre 42 y 76, un juego de geometría 115, 189. Bueno, acá tenemos cuatro o cinco ejemplos en donde eh, vemos una diferencia abismal entre las distintas empresas. Pero les repito, no vayan y este, se coma la pastilla, ¿verdad? El más barato en algo no necesariamente es el más barato en todo, definitivamente no lo es. El juego un poco que hacen las empresas para este ganarse clientela y, y bueno y acá tenemos un trabajo bastante interesante la verdad que lo felicito al Ministerio de Economía porque ilustra cómo funcionan los mercados no tan cristalinamente como los libros de economía lo dicen eh, el segundo punto que queríamos hablar Jorge hoy es, bueno, un poco corroborando lo que hablábamos la semana pasada con el dólar el dólar volvió a caer esta semana de hecho ya el Ibrow está cerca de 43 pesos el vendedor Y eso se debió a que el Banco Central, tal cual un poco hablábamos la semana pasada, el Banco Central esta este en la última reunión de la Comisión de Política Monetaria resolvió subir la tasa de interés, decíamos que ese era un poco el móvil que estaba generando entradas y salidas de capital a los distintos países. Bueno, eh, no solo lo subió en 75 puntos a 7,25%, sino que creo que acá está el dato más importante. Ya dijo que en marzo-abril va a volver a hacerlo y decíamos que los capitales no miran tanto lo que pasa sino lo que creen que va a pasar y en este caso otra vez apuestan un poco más al peso con tasas más altas, mayor rentabilidad lo mismo está ocurriendo en Brasil, habíamos dicho el miércoles pasado bueno, en consonancia con eso, el dólar volvió a caer esta semana repetimos, esta historia se va a mantener en las próximas semanas, meses pero no tiene vida más allá de algunos meses para adelante Y el tercer, perdón, el tercer tema que ya anotábamos ahí a Karina es, bueno, eh, con estos vientos de guerra que tenemos y que son prácticamente la plana de los principales medios eh, periodísticos a nivel mundial, bueno, ¿quién se ha beneficiado con todo esto? Siempre hay alguien que pierde y alguien que gana cuando se desatan algunos cambios importantes en la geopolítica internacional. Bueno, hicimos un análisis un poco aleatorio de distintos activos financieros y algunos no tanto más reales desde el inicio de las eh, los problemas en Ucrania hasta el día de ayer. Y encontramos no algunas cosas un poco interesantes que van con, en línea con lo que se puede prever y otras que no tan en línea como dicen otra vez los textos de economía. Hay algunas algunos rubros que claramente han sido beneficiados, los precios han subido del petróleo, de las commodities, por ejemplo, el petróleo, diecinueve coma setenta y tres por ciento, las commodities como la soja, veintidós por ciento, esto bastante clásico, ¿verdad? Cuando hay un conflicto internacional se acude a lo más seguro, generalmente lo más seguro era el oro, el oro curiosamente no subió tanto como el propio petróleo, cinco coma treinta y nueve por ciento el oro, y los grandes perjudicados han sido las eh, los activos financieros más volátiles, por ejemplo, las acciones comunes del Dow Jones baja, bajaron y 7,5%, el Nikkei japonés 9,8%, y otras más todavía volátiles como el Bitcoin cayeron 18,48%. O sea que los ganadores han sido los clásicos, los perdedores han sido los clásicos, pero hemos tenido algunas sorpresas que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, el clásico ganador en este tipo de situaciones es el dólar, sin embargo hemos visto en la región justamente los países que venden estos productos commodities como Uruguay, y Brasil o petróleo, en caso de Venezuela, eh bueno, ahí la caída de la moneda no ha sido como se podría haber esperado. Al contrario, en estos países, como hablábamos recién, el dólar se ha eh, despreciado, de, de, de ha caído en valor con respecto a la moneda local, algo que no ha ocurrido con otros países en el mundo, Por ejemplo, con la propia Rusia, donde el rublo se depreció más del 7% en los últimos días. Ganadores y perdedores con todo esto, como siempre, Jorge, esperemos que todo termine bien, ojalá que así sea. Y directamente en lo que tiene que ver con nuestra economía, con nuestras exportaciones, ¿hay alguna forma ya de ir previendo alguna situación complicada para Uruguay por lo que pasa en Ucrania? Mira, por el momento yo te diría que es no son noticias, a ver, que voy a decirlo entre comillas, malas en el sentido que como los productos nuestros son estos que se han favorecido con el precio, de mantenerse en los niveles de comercio internacional, que daría la impresión de que por la zona en la que hay conflictos se mantendrían, los clientes, el principal cliente Uruguay es China, y China está... Eh, si bien está interviniendo, no es tampoco el gran este actor en esta película, ¿verdad? Daría la impresión que Uruguay es de que se va a favorecer, como en otro momento, en otras guerras, subieron los precios de sus exportaciones y se favoreció de esa manera. En este momento estamos viendo eso. Bien, estaremos monitoreando de cerca toda esta situación. Gracias, Mauro. Nos reencontramos la semana que viene. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Igual para ti. chao Frecuencia abierta.